Bueno, nosotros recorriendo un poco las calles de la ciudad les comento dos situaciones que son, son de, de calles de Santa Rosa, no sé si recorrieron por el sureste de la ciudad de Santa Rosa, pero está terminada toda la obra de asfaltado de la calle Cabero. No, mira. Es buenísimo eso Mauro, para no la ciudad. es un notición, ¿Sí? que capaz que quedó un poco ahí tapada, o no sé si es que lo lo informaron oficialmente, pero la calle Cabero Está, por supuesto que deben faltar algunas cuestiones que deben tener que ver con, con terminar alguna, alguna parte de los cordones o alguna cuestión así, pero te digo que el asfaltado de la calle Cabero desde eh, Río Quinto hasta eh, eh, Enriqueta Smith, que es el, el, justo en la entrada, en la terminación del barrio Esperanza y el comienzo del barrio Nelson Mandela, está terminada. y lo, lo, lo, lo comprobé el fin de semana, que dije, bueno, justo me tocó ir por esa zona, y dije, voy a ir por Cabero a ver si hay alguna parte que está asfaltada, y está completamente asfaltada, faltan algunas este al, algunos detalles del la, de la asfaltado, pero está completa, la verdad que me sorprendí, y te digo que es algo importante porque eh, la única calle de entrada y salida de los barrios sociales es la calle Gaich, y ahora una vez que está terminada la Cavero, se puede llegar a este a, a aliviar sí. un poco el tránsito en esa zona una una buena una buena para para los vecinos y sobre todo esa zona que es importantísima para este para cerca de 20.000 personas que viven en, en el sureste de la ciudad de Santa Rosa y la otra eh, la otra noticia es que abrieron eh, terminaron parte de la obra de la calle Wilde así que la Wilde entre José Ingenieros y, este, y Edison, está abierta, y ahora lo que hicieron es hacer un corte en Edison entre Civit y Alberdi, y después toda la calle Edison está, está habilitada, porque había un corte justo en la gira de Pestalozzi y Edison. Así que para las personas que andan por esa zona... Sepan que hay un corte de por, por obras en la calle Edison, entre Civit y Alberdi. Ahí tienen que hacer un rulito ahí como para seguir para el centro, pero está casi toda habilitada la calle Edison. Bueno, muy bien, Mauro. Eh, hay varias actividades eh, en la jornada de hoy. A la mañana arranca el debate ahí en la legislatura por el tema de la Acá ley. Acá de... estamos. Estás ahí, mirá, muy, muy bien. Bueno. En la legislatura queriendo entrar a la sala de pensamiento sí. eh, por, para comenzar a discutirse la. La, La participación, así que estamos este, esperando que, que vayan llegando algunos, en este caso el ministro de, de hacienda Guido Wisterfeld, que no sabemos si está citado a las nueve o a las nueve y media. Nosotros nos vinimos un ratito antes por las dudas. Bueno, sí, a ver si yo vi que él iba a ir a las nueve. Eh, bueno, decía eso. ahora en un sí, ratito ya estuvimos sí. a la sala del pensamiento y en un rato, si ustedes quieren, salimos desde ahí. Bueno, eh, che, y a las 10 aparentemente van a anunciar un paro eh, trabajadoras de género sí, de la Sí, a las 10 de la mañana en ATE sí. vamos a ver de qué se trata eso, pero tiene que ver con la dirección de políticas de género, que parece ser que el conflicto no se termina.